Her、radio Show. Buenas noches, buenas noches, mi gente. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Buenas noches, mis colegas del metal. Saludos y bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saludo a su amigo Dark Neruda. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de Heavy Metal Mansion Metal.com. p r Con bases en San Juan, Puerto Rico. Y simultáneamente transmitimos a través de avanzadametallica.net y de handrock.com, ambas con bases en República Dominicana. Así que bienvenidos a todos y a todas a otra semana más. Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Heavy Metal Bunker Radio Show. Esos 120 minutos de puro metal pesado del bueno de verdad. Entonces,、eh, bienvenidos a todos y a todas. Recuerden que además de la transmisión de esta noche, durante la semana este programa se estará retransmitiendo. A través de un grupo de emisoras hermanas a través de todo Latinoamérica y España. Entre estas emisoras tenemos a c e s a r Radio r o c k p u n t o c o m desde Bolivia, tenemos Al t ú n e l p u n t o .co c o desde Colombia, Asalto Mata Radio Rock.com p u n t o desde España, a Metal Corrosivo.com o p u n t desde México. Frecuencia online radio.com desde Buenos Aires, Argentina. César Radio Rock a través de su emisora The Classic desde Bolivia. Tenemos a Radio Enigma.com desde Chile. A Rock Total Radio.com desde Perú. Y Espectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Así que a través de todas estas emisoras, este, este programa será retransmitido diferentes días, diferentes horas, desde diferentes emisoras durante toda la semana. Si usted quiere saber、eh, de qué día, qué hora y desde qué dirección se va a retransmitir durante esta próxima semana, entre a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com. Busque donde dice Radio Show y ahí está posteada toda la información de cuáles son las emisoras, qué días y qué horas y desde qué direcciones se estarán retransmitiendo este programa. ¿okay? Así que、eh, entre a la página heavymetalbunker.com, pase y navegue un rato por allí para que se empape de la información de los proyectos que estamos. haciendo así que bienvenidos todos y、eh, un saludo grande a toda esa gente que nos va a estar escuchando durante la semana a través de todo latinoamérica y españa muy bien mi gente pues nada antes que todo quiero darle las gracias a toda esa gente que nos estuvo sintonizando en el pasado programa El programa que estuvimos、eh, haciendo en honor y rindiendo tributo a nuestro amigo y hermano Eric Morales, mejor conocido como e r i c o Dantesco.、Eh, la verdad es que la sintonía、eh, fue brutal, el apoyo fue masivo. Teníamos mucha gente en el chat, mucha gente en el WhatsApp, mucha gente en Facebook, mucha gente comunicándose a través de los Messenger s durante toda la transmisión. Así que muchas gracias a todos y a todas.、Eh, fue un programa、eh, muy difícil para hacer, pero、eh, un programa sumamente necesario y justo. Lo hicimos con mucho amor, con mucho respeto y、eh, me alegro mucho de que le haya gustado los correos que recibí、eh, de feedback de parte del, de, del público, pues fue. Eh, muy, muy bueno. Así que me alegro mucho. Muchas gracias por ese apoyo y que ese apoyo no se quede ahí, ok. Vamos a、eh, honrar la memoria de Eric Morales, continuando apoyando todo lo que tiene que ver con la escena del heavy metal, no solamente en Puerto Rico, p e r o también en Latinoamérica y España, no solamente en los eventos de bandas. Vamos a apoyar también los programas de radio, de heavy metal, los podcasts,、eh, los diferentes proyectos, los blogs, las páginas que tengan que ver con heavy metal, porque la escena se compone de muchas cosas, no solamente de bandas, se compone de bandas, pero se compone de un sinnúmero de otras cosas, como programas de radio, podcasts, b l o g páginas, revistas. Que todo en conjunto es lo que hace la escena. Así que muchas gracias por el apoyo、eh, que hemos recibido y、eh, que esto no se quede aquí, ¿ok? Así que habiendo dicho esto, vámonos a lo que nos corresponde, que es la música. Y hoy comenzamos en nuestro despegue de la noche con nada más y nada menos que con uno de los padres legendarios del heavy metal británico. Estamos hablando de Judas Priest. Judas Priest en 1984 lanza una obra maestra de nombre Defender of the Fate. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Free Will Burning. Un temazo que siempre me acuerdo cuando este video salió por primera vez. Ese, este video así bien flashy de. De juegos electrónicos, de maquinitas electrónicas, de los arcades.、Eh, y entonces, todo ese sonido estruendo con t o d o s esas o s s e luces y colores. Era una cosa así como que bien moderna para aquel momento de la historia. Así que, eso era Free Will Burning de Judas Priest para comenzar la noche de hoy. Pero vámonos, vámonos r a p i d i t o、eh, con. Otro de los papás y los papás mayores. Vámonos con algo un poquito psicodélico hoy. Y vámonos con los papás del heavy metal. Vámonos con Black Sabbath. Y esto se llama Sabbath Cadabra. altomataradiorock.com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 Que estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Simultáneamente estamos transmitiendo a través de Avanzadametallica.net y de Hand Rock.com, ambos con、eh, bases en República Dominicana. Les s a l u d a su amigo Dark Neruda, si estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. En otra noche más de puro heavy metal del bueno de verdad. 120 minutos de puro metal pesado para terminar el fin de semana. Así que eso que estábamos escuchando en nuestro despegue de la noche, pues era nada más y nada menos que uno de los padres legendarios del heavy metal británico, Judas Priest, de su álbum Defender of the Fate. Estábamos escuchando el tema Free Will Burning. Y en nuestra primera intervención nos fuimos un poco psicodélico con los papás del metal pesado Black Sabbath. Y nos fuimos con el tema Saba Cadabra de su álbum Saba t Bloody Sabbath de 1973. Hoy me levanté con, con ganas de escuchar un poco de psicodelismo y ahí nos fuimos con Saba Cadabra. Y después de Black Sabbath, pues nos fuimos con la banda californiana Vicious Rumors. Vicious Rumors en 1988 lanza su segundo álbum de nombre Digital Dictator. Y de ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema Digital Dictator. Uno de los álbumes que está clasificado como uno de los mejores álbumes. de Todo el catálogo y la trayectoria de Vicious Rumor. Así que、eh, eso era lo que estábamos escuchando en esta intervención. ¿okay? Bien, mi gente,、eh, como todos los domingos, les informamos que usted、eh, puede entrar a nuestro chat en vivo a través de. Heavy Metal Mansion, simplemente entra a metalpr.com, diagonal en vivo, y、eh, ahí sale una cajita para que ponga su nickname y puede entrar al chat. Tenemos un nuevo chat, tenemos un nuevo chat, porque el otro que teníamos se puso chango y nos daba mucho problema, pero allá el lechón atómico, pues、eh, se encargó del evento y. Tenemos un nuevo chat de lo más mono allí para que podamos、eh, comunicarnos y podamos、eh, compartir d u r a n t e La transmisión no solamente de Heavy Metal Bunker Radio Show, pero sino también de la nueva lechonera del rock, que es lo que viene a continuación. Inmediatamente nosotros terminemos. Así que、eh, simplemente entre a metalpr.com diagonal en vivo y podrá disfrutar del chat. También. Si usted nos quiere escuchar directamente desde la página, simplemente entre a metalpr.com. Ahí le das a radio y、eh, automáticamente sale el playlist para que le dé. También, si usted tiene TuneIn,、pues、puede escucharnos a través de TuneIn. Busque MetalPR y puede escucharnos toda la programación a través de la aplicación de TuneIn. También、eh, durante nuestro programa podrá escucharnos a través de avanzadametallica.net y también podrá escucharnos a través de handrock.com. Durante el resto de la semana podrá escuchar la retransmisión de este programa, pero de diferentes días, diferentes horas, desde diferentes、eh, emisoras. Y si usted quiere saber cuándo, dónde y cómo poder sintonizarse a través de ello, entre a nuestra página heavymetalbunker.com y allí podrá tener toda la información de qué emisoras, desde qué país, desde qué dirección, día y hora. ¿okay? Así que muy bien, vámonos entonces con más música y vámonos con esta banda que en esta semana he estado pensando un poquito en ella. Y me dio、eh, un poco de nostalgia escuchando algo de, de esta banda. Y vámonos con Huntress. Estás escuchando Radio Enisma, desde Santiago de Chile, para el mundo. Desde Bolivia, para el mundo. César Radio Rock. Sí, mi gente, estamos de vuelta. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, un saludo a toda esa gente que está en el chat. Eh, desde tempranito, también a los que están en el grupo de WhatsApp,、eh, un saludo grande para todos ellos y todas ellas. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era la banda Huntress. Huntress、eh, fue una banda de、eh, California que surge en el 2007. Pero no es hasta el 2012 que logran grabar su primer álbum de larga duración, después de haber lanzado un demo y un EP en el 2010.、Um, Huntress tenía、eh, como cantante a、eh, una joven de nombre Jill Janus, que lamentablemente、eh, esta, esta chica, pues. Desde muy temprano en su adolescencia había sido diagnosticada con trastorno bipolar, cosa que se le complicó mucho más tarde en la adultez con esquizofrenia. Y en el 2018, pues lamentablemente, Jill Janus pues, se priva de su vida y tenía 42 años al momento de su fallecimiento. Me gustaba mucho esta banda.、Eh, siempre decía que. A mí me gustan las bandas de chicas y bandas donde las chicas cantan. Me gustan. Pero siempre tenía este problema de que a veces las bandas eran bandas fuertes, ya fuera power metal o heavy metal o, o, o symphonic. Pero cuando llegaba la hora de cantar, pues como que todo bajaba porque era la voz de una chica. Pero h u n t r e s s siempre rompió con ese esquema. Era una banda. De música fuerte, una música que básicamente rayaba entre el heavy y el power metal, pero la melodía y la voz de la chica era tan agresiva como lo era la música misma. Entonces,、eh, eso era muy, muy peculiar en, en Huntress y me gustaba mucho. En el 2012, Huntress lanza un álbum de nombre Spell Eater. Y de ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema Spell Eater. En la voz de Jill Janus, que en paz descanse. Eso era Huntress. Después nos fuimos con、eh, The Ferryman. The Ferryman, pues es un proyecto que surge eh, eh, en el 2016, realmente. Y, y es un proyecto que. Lleva la voz de Mr. Ronnie Romero.、Eh, ellos han grabado dos álbumes y su más reciente álbum, que fue en el 2019, tiene el nombre de A New Evil. Son muy buenos ambos álbumes. El, la banda de verdad que suena súper, súper bien, súper poncha. La voz de Ronnie Romero, pues impecable, como siempre.、Eh, y estábamos escuchando de su álbum A New Evil el tema Don't Stand in My Way. Así que eso era lo que teníamos en esta intervención.、Eh, quiero enviar unos saludos a dos personas que nos sintonizan desde Buenos Aires, Argentina, a través de Frecuencia Online Radio, que se transmite todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. Eh, el primer saludo es para mi queridísima amiga、eh, Sandra Karina.、Eh, Saludos Sandra,、eh, estuvimos los otros días chateando un buen rato, es t e es una metalera de corazón、eh, y pues nos, es, nos sintoniza a través de frecuencia online radio en Buenos Aires, Argentina. También a mi amigo Federico Acosta,、eh, que ya lo habíamos mencionado aquí antes, también de Buenos Aires, Argentina. Que también nos、eh, sintoniza a través de frecuencia online radio.、Eh, Federico es de los que, mientras está trabajando, tiene、eh, la computadora prendida y、eh, nos sintoniza todos los lunes a las 22 horas、eh, de Buenos Aires en、eh, nuestro programa Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que. Un saludo bien grande para ustedes.、Eh, gracias por su sintonía y gracias a la gente de Frecuencia Online Radio,、eh, que siempre tienen una parrilla espectacular y un playlist muy, muy, muy bueno. Así que gracias a ustedes y un saludo a toda esa gente de Argentina, no solamente de Buenos Aires, p e r o también los de Corrientes Argentina, que、eh, nos transmitimos a través de Espectro. FM. Así que muy bien, muy bien. Vámonos entonces con lo próximo que tenemos. Y vámonos con una banda de la nueva generación. Esta banda、eh, es una banda de、eh, Milán, Italia. Esta banda se forma en el 2014 y no es hasta el 2017 que logran grabar su primer álbum que lleva por nombre Better Beware. En el 2020 lanzan su más reciente álbum de nombre Zero Hour,、eh, de Zero Hour is Now. Vamos a escuchar de ese álbum Zero Hour is Now Vamos a s e c un c h a r u tema de nombre Hordes r of Destruction.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 Les s a l u d a su amigo Darkner Udas, estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com, la emisora más antigua del rock en Latinoamérica que está recién cumpliendo 20 aniversario desde su fundación por el señor Juan Manuel s o l á s Luan. Mejor conocido en la industria del heavy metal como el lechón atómico. Así que、eh, todavía estamos de fiesta. Esto de la pandemia no nos ha dejado celebrarlo como quisiéramos, pero les juro que antes de que se vaya el 2021 vamos a hacer algo para celebrarlo. Son 20 años que son muy fácil decirlo, pero no es lo mismo. Eh, 20 años de fundación de una emisora online en un momento donde no existían los、eh, los 5G ni los 3G, ni existía el Wi-Fi, ni existían los smartphones, todo era a través de d i a l up、eh, era un reto increíble en un momento donde nadie sospechaba que las emisoras online se convertirían en uno de los primeros recursos. Para、eh, la música específicamente en el mundo del rock. Así que felicidades a Heavy Metal Mansion, MetalPR.com por su s 20 aniversario. Bien, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era la banda italiana Black Phantom. Black Phantom tiene dos álbumes y su más reciente álbum fue en el 2020, que lleva como nombre Zero Hours Now. De ese álbum estábamos escuchando el tema Hordes of Destruction.、Eh, una extraordinaria banda.、Eh, dicho sea de paso, ya hemos sonado varias bandas de Italia aquí de la nueva generación. Entonces,、eh, Italia, pues, está creciendo esta. Esta escena de lo que es el New Wave of Traditional Heavy Metal, que no es otra cosa que bandas de la nueva generación que están haciendo lo posible por mantener viva lo que es el Heavy Metal tradicional, con bandas nuevas, sonidos nuevos, estructuras y toques nuevos, pero manteniendo la esencia de lo que es el Heavy Metal clásico. Así que ahí teníamos a Black Phantom. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era más clásico. Eso era Ian g i l l a n y Tommy i o m m i que se juntaron. No tenían mucho que hacer y se juntaron y grabaron un álbum de nombre Who Cares en el 2012.、Eh, en este álbum, pues hay varios covers y uno de los covers que hicieron, pues era de ellos mismos.、Eh, y es el, la canción Trashed. Eh, que esta canción es original del álbum Born Again, The Black Sabbath de 1983. Pues, que obviamente, p、pues、u era s e Tony i o m m i y precisamente era Ian Gillan quien cantaba en ese disco. Así que ahí teníamos la versión trash de i y o m i y Gillan del álbum Who Cares.、Eh, me gustaba más la original. La original me gustaba más, pero las dos están chéveres, las dos están chéveres. Bien, vámonos entonces con nuestra próxima intervención. Vámonos con algo de metal en castellano. Esta, se la, esta canción se la, quiero, se la quiero dedicar a Sandra Karina, que la saludamos ahorita, que me dice que es muy amiga de la banda argentina Orcas. Así que vámonos de su álbum por tu honor. Esto es En la Jaula. Hound Rock. Música, programas,、e、entrevistas y más. Visita HoundRock.com. Hound Rock Radio es para ti. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de Clases. Acá estamos, acá estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, y retransmitido a través de Latinoamérica y España durante toda la semana por diferentes emisoras hermanas. Si usted quiere saber qué día y qué hora, pues entre a nuestra página HeavymetalBunker.com para que pueda saber a través de qué emisoras, qué día, qué hora、eh, se va a retransmitir este programa. Eso que estábamos escuchando, pues, era la banda argentina Orcas. De su álbum Por tu Honor del 2013. Estábamos escuchando el tema En la Jaula. Un temazo de un extraordinario álbum de una de las mejores bandas de trash de Argentina. Bien, y lo próximo que teníamos, pues, era Annihilator. De su más reciente álbum Ballistic Sadistic del 2020 estábamos escuchando el tema Riot. <coughs> un buen álbum, álbum que no se mencionó mucho en el 2020. Bueno, es que en el 2020 salieron muchísimos discos buenos, pero este álbum de Anihilator n es un extraordinario álbum. Yo me atrevería a decir que más allá de los álbumes clásicos que Anihilator n tiró a principios de su carrera, Este posiblemente sea uno de los mejores que ellos han lanzado. Un álbum que me gusta mucho,、eh, con mucha fuerza, mucha profundidad, mucha crudeza.、Eh, así que un muy, muy buen álbum. Si usted no ha escuchado este álbum, Ballistic Sadistic, altamente recomendado. Bien, mi gente. En noticias del mundo del rock, pues. El señor、eh, Alberto Rionda, guitarrista y líder de la banda Avalanche, anunció ya quién será su nuevo cantante y el sustituto de Isra Ramos en Avalanche.、Eh, tengo que admitir que me sorprendió muchísimo porque、eh, esta persona que fue elegida por, por Alberto Rionda pues nunca estuvo. Dentro del listado de posibles candidatos, ¿verdad? Que la gente siempre dice: ¿Quién regresará este? ¿Regresará e l otro? ¿Estará e l otro? que、pues, eh, Sin embargo, me parece que es una extraordinaria elección. Estamos hablando del de,、eh, e cantante Alirio Nieto. Alirio Nieto es、eh, fue cantante de Chamán.、Eh, estuvo cantando con a, varias bandas. Que no son de mucho renombre, pero son bastante reconocidas en Brasil. Y Alirio Neto también、eh, turió con Angra en el 2013. Nunca llegó a grabar, pero sí turió con Angra. De hecho, en YouTube hay videos de Alirio Neto con Angra. Eh, y eh, me parece que es un extraordinario cantante. Tiene una voz muy particular.、Eh, Me parece que va a ser un extraordinario trabajo. Es algo muy diferente a lo que han sido los cantantes típicos que han pasado por Avalanche. Pero, pues, esto quizás le va a dar otro aire a Avalanche con una nueva perspectiva. Así que vamos, vamos a ver.、Eh, Alberto Rionda siempre ha tenido muy buen ojo y muy buen oído para escoger、eh, las personas que. Que, ¿verdad? que de alguna manera、eh, dan la cara al frente de Avalanche, siempre lo ha hecho. Y si bajó desde España hasta América y meterse en Brasil a buscar a este joven, pues es por algo. Entonces, el video que sale, que es un video acústico, me parece que suena espectacular. Vamos a ver cómo suena cantando las canciones、eh, clásicas de, de los discos de Avalanche en concierto. Tengo la impresión de que deben sonar muy bien, así que, pero vamos a ver, eso lo veremos tan pronto、eh, salga o un nuevo disco o se vayan de gira, pues vamos a ver qué pasa. Otra de las grandes cualidades que tiene Alirio Neto es que es un extraordinario pianista y es un buen compositor, así que si participa y entra de lleno a lo que sería el nuevo material de Avalanche, pues. Me parece que Avalanche、pues、va, ¿verdad? va a tener unos cambios positivos, pero eso es especular. Vamos a ver qué va a ocurrir. Pero enhorabuena que、eh, Avalanche ya tiene su nuevo cantante. Bien, esta semana salió lo más reciente de las chicas de Burning Witches. Burning Witches、eh, tienen proyectado lanzar su nuevo álbum el próximo 28 de mayo del 2021. Pero esta semana nos lanzaron su primer video que lleva por nombre Fly of the Valkyries. Así que vámonos, vámonos con lo más reciente de estas hermosas chicas y talentosísimas chicas de Burning Witches.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 Y desde Bucaramanga somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. w w w e Las t u n n e l l c o m 24 horas del día estás con el túnel rock. Sí, por aquí, por aquí, por aquí es que es. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Eh. Eso que estábamos escuchando ahora, pues son las chicas de Burning Witches. Burning Witches、eh, tienen proyectado lanzar este próximo 28 de mayo del 2021 su nuevo álbum que lleva por nombre The Witch of the North.、Eh, y esta semana, hace dos días atrás, pues lanzaron. Lo que sería su primer single y su primer vídeo, que se llama Fly of the Valkyries. Un tema que me gustó mucho.、Eh, al principio, cuando lo escuché, dije: Pero, ¿cómo es posible que hayan escogido como tema de apertura del álbum de promoción una canción tan lenta y melódica? Pero no, eso fue solo el primer minuto de la canción. Después arrancó、eh, con mucha fuerza y mucha profundidad. Y me gustó mucho, me gustó mucho.、Eh, esto es interesante porque cuando Fernanda Lira de la banda Nervosa se va y crea cripta,、eh, Fernanda eh, se lleva con ella a、eh, Sonia Nubis, quien era la guitarrista de Burning Witches. Recién saliendo el. el El、último álbum de en ese momento de, de Burning Witches, pues se va、eh, Sonia Anubis, se va con Fernanda Lira para Crepta,、eh, pero ni corto ni perezosos. Pues、eh, las chicas de Burning Witches、eh, integran en su banda a esta joven de nombre Larissa e r n s Sonia Anubis era, bueno, es una extraordinaria. Eh, guitarrista que le daba un ponche y un, un empuje grande a Burning Witches, así que、eh, el, los zapatos, pues estaban un poco complicados. Por lo que pude ver en este video, por lo que pude escuchar de esta canción, me parece que Larissa Ernst le da un nuevo toque diferente, muy melódico, muy profundo, con un feeling bien, bien especial en la guitarra. Así que me parece que Larissa Ernst、eh, está haciendo un trabajo espectacular. Hay que escuchar el resto del disco, pero por lo que pude escuchar de este, de este tema, me parece que Larissa Ernst、eh, ha sustituido muy bien el trabajo de Sonia Anubis. Así que vamos a esperar que salga el álbum, vamos a escucharlo completo, pero、eh, si como mancha pinta, pues. La cosa va a estar buena. Así que me alegro mucho por las chicas de Burning Witches. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, era Los Vikingos. Among Amar. Uno de los grandes. De las grandes bandas del Melodic Death Metal actual. Y de su álbum Deceiver of the Gods del 2013. Estábamos escuchando el tema. We shall destroy. Un temazo de Amon g Amar. t Que no solamente son buenos en la producción y en el material que lanzan. Pero la verdad es que los shows de Amon g Amar t en vivo pues son espectaculares. Yo los pude ver. Y te digo que me encantó. Y me quedé con ganas de volver a verlos. Y no pierdo la esperanza de volver a verlos. Tan pronto todo esto de los conciertos comienza a levantarse nuevamente. Los volveré a ver, los volveré a ver. Me gusta, me gusta mucho e g s t a m u a Mon Amar. este Así que eso era We Should Destroy. Bien, vámonos con algo de la banda Angelus Apátrida, que es una banda que acaba de lanzar su más reciente álbum que lleva por nombre precisamente Angelus Apátrida. Eh, vámonos a escuchar algo de, de ese álbum que me parece que es un álbum buenísimo, buenísimo. De su álbum, Angelus Apátrida, del 2021. Vámonos con el tema Rise or Fall. ピンチェ e ー・リベラルピンチェラー・リベラルピンチェラー・リベラル De regreso, de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Le s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com y a, simultáneamente estamos transmitiendo a través de Avanzadametallica.net y de Hand Rock.com. Bien, mi gente.、Eh, Una, algo que les quería、eh, anunciar, que ya lo había hecho a través de las redes sociales, es que el programa tributo a Erico Mor Eric Morales, Eric Dantesco, que se hizo,、eh, que hice en a s Loud a través de a s Rock el pasado,、eh, no este jueves pasado el, pasado, el jueves anterior, pues ya está en Spotify en nuestro podcast. Ok. Ya nosotros lo publicamos allí y va a estar allí para cuando usted lo quiera escuchar. Simplemente entre a nuestro podcast de Spotify, entre a Nerudas Podcast,、eh, perdón, a Dark Nerudas Podcast y ahí podrá disfrutar del de programa que se le hizo en honor a Eric Morales el pasado 11 de marzo. En AZ Loud,、eh, a través de la emisora AZ Rock.、Eh, a partir de este fin de semana, pues también vamos a tener en ese mismo podcast el programa que hicimos en Heavy Metal Mansion,、eh, a través de Heavy Metal Bunker Radio Show. Pues también lo vamos a poner. Así que ambos programas, tributo a Eric、eh, Dantesco. Ambos van a estar en el Spotify para que usted lo pueda escuchar cuando usted quiera, las veces que usted quiera. ¿okay? Y pues,、eh, cada vez que. Dele follow, dele follow para que cada vez que nosotros publiquemos algo en nuestra área de podcast, pues usted reciba una notificación.、Eh, recuerde que nosotros, pues, no, no tenemos como que un patrón fijo de publicaciones. Eh, no lo estamos haciendo semanal, ni mensual, ni cada 15 días, sino pues cada vez que tengamos la oportunidad de publicar algo importante o de crear un nuevo podcast, pues lo vamos a estar haciendo. ¿okay? Así que por eso les, les digo que le den follow en Spotify, porque así cada vez que posteemos algo, pues usted va a recibir una notificación para que pueda entrar y disfrutar de él. ¿okay? Muy bien, vámonos entonces con esto que estábamos escuchando. Estábamos escuchando a、eh, la banda española de trash metal á n g e l u s Apátrida. á n g e l u s Apátrida, recientemente en el 2021, acabando de salir el año,、eh, lanzan este álbum que lleva por nombre á n g e l u s Apátrida. De este álbum estábamos escuchando el tema Rise or Fall. Un extraordinario tema. Este disco está muy, muy bueno. Si usted es un fanático del trash metal técnico, a n g e l u s a p a t r i d a es precisamente la banda. Y este álbum en particular está muy bien hecho, muy bien construido. Las composiciones son muy buenas. Mucha agresividad, mucha profundidad. Es un muy, muy buen álbum de a n g e l u s a p a t r i d a Altamente recomendado. Bien, lo próximo que estábamos escuchando pues era nada más y nada menos que a la banda Serpentor, banda de trash metal de Argentina, a la que muchos llaman el testament de Latinoamérica. Pues de su álbum este, Final Sangriento del 2007, estábamos escuchando el tema Escorias de la Religión. Un temazo de un muy, muy buen álbum. Serpentor es una de estas bandas que a mí me fascina. De verdad que es una banda con una poncha, era con una fuerza, una agresividad y una profundidad en sus temas.、Eh, buenísimo. Así que ahí teníamos a Serpentor. Vámonos con algo en castellano y vámonos con los muchachos de Tano Romano.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 Por aquí es que es donde escuchamos metal pesado a través de Heavy Metal Mansion,、eh, metalpr.com. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era la banda Tano Romano. De su más reciente álbum, Librarse y Existir del 2020, estábamos escuchando el tema. Otro infierno más. Un muy, muy buen álbum de los, de los chicos de Tano Romano. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda española clasiquísima, la legendaria banda o b u s o b u s de su álbum Pega con Fuerza de 1985. Estábamos escuchando uno de los primeros o el primer tema de metal en castellano que yo escuché en mi vida. Esto era Te Visitará la Muerte. Un temazo que para mí tiene un significado y un aprecio muy especial. Así que eso era lo que teníamos clásico, clásico, clásico. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Mis 120 minutos que me concede Heavy Metal Mansion, pues ya se me están acabando. Pero no se mea Milane, no se me deprima porque la próxima semana estaremos de regreso. El próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, estaremos de regreso con Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Así que... Los espero la próxima semana para que nos sintonicen y poder disfrutar con ustedes de 120 minutos de puro metal pesado. También no se olviden que todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, estamos en una de las emisoras más importantes del rock de Puerto Rico, AZ Rock, con nuestra esquinita oscura y distorsionada de AZ Loud. Esa es 60 minutos de puro hard rock y heavy metal en AZ Rock. Así que los espero también el jueves, comenzando el fin de semana con el pie izquierdo. Bien, mi gente,、eh, nada, los dejo hasta la próxima semana. Cuídese n mucho. Eh, recuerde que todavía la pandemia no ha terminado, ya hay mucha gente vacunada, las cosas están bajando, estamos más o menos volviendo a la、eh, normalidad, pero todavía nos falta un poco. Así que no bajemos la guardia, cuídese mucho, protéjase usted y proteja a su familia. Yo los dejo hasta la próxima semana, cuídese bastante, que trabajen poco y ganen mucho, que coman bastante, pero que beban más. Así que. Los dejo y que se cuiden hasta la vista, baby. You l i k e t s of b l e e d i t g b l e e d i n s too loud! There's a banner in the back there somewhere that says something about the mob rules on it so、uh, for that person who has that banner wait we've got another one here let's see it read that one for you s a y Sabbath s the original heavy metal sold our soul for rock and roll from cocaine Carla yeah marijuana Mitchell We are the mob and the mob rules, right? Long live r o n n i e I won't say the other part. Thanks for that. Appreciate it. I'd、uh, like to do for you from that album, The Mob Rules, an appropriate song for Black Sabbath We r e c k o n It's called Voodoo. This one?